Buen día, Gisela, ¿cómo estás? Bien, por acá contando un poquito, r e c o r d a n d o n o el caso de s o f i y también contando de esta actividad a tres años, ya van a ser tres años de que s o f i no está. Así es, lamentablemente tres años, tres años sin justicia, tres años peleando por una justicia. Contame,、eh, Mabel, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo los、eh, atrapan estos, estos tres años, decíamos, al, a la espera de esta, de esta no justicia? ¿Hay algún tipo de, de novedad? ¿Tuvieron, digo, en, en, este, en este proceso judicial algún tipo de, de, de novedades en el último, los últimos meses? Sí. El año pasado, la Cámara de Apelaciones de San i s i d r o、eh... Dictó el no s o b r e r i m i e n t o contra los nueve policías, quiere、uh -huh. decir que los nueve policías que Saetone、eh, dejó inimputables irán a juicio,、uh -huh. en total los diez, como corresponde.、Eh, ellos apelaron, esa, o sea, fueron en queja.、Eh, hoy la Cámara de Casación, el Tribunal de Casación Penal de la provincia, De la provincia, perdón,、eh, rechazó todas las quejas y confirma que los 10 deben ir a juicio. Bien. Es un avance bastante、mm. importante. Bien.、No. Bien. Eh, decíamos, en un momento ustedes pidieron el, a, el, el apartado ¿no? del juez、eh, Walter Satone, porque, bueno, es el mismo que en su momento pidió o, o firmó. No, para que s o f i esté en esa cárcel en la que bueno,、eh, después se hace este desenlace. Es el mismo juez que hoy tendría que implicar a estos, a estos imputados. Bueno,、eh, ¿Eso sobre el juez? ¿Hubo algún tipo de, de novedad? No, lamentablemente no.、Eh, eso creo que depende de la fiscalía,、uh -huh. de San Isidro. Y lamentablemente no, no, no, no se pudo avanzar en ese p e s o、okay. Pero de todos modos,、eh, Sadetone viene arrastrando ya varios insultos. De,、eh, así que bueno, irregularidades、mm. en la causa y viene sumando. A lo largo tal vez de, de esta etapa. Eh, se puede hacer este, algo contra él, n o、eh, pero en, este en ese momento no se puede avanzar más.、Okay. Eh, bueno, con, con estas、eh, novedades, q u é d a la espera ¿no? de la elevación a juicio. Sí, lamentablemente también dependemos de Saetone para la elevación a juicio.、Eh, En estos tres años, lo único que ha hecho era dificultar todo el proceso y e n c u b r i r a los nueve, porque encubrió solamente a los nueve y uno llevó a, lleva, iba a llevar a juicio.、Mm. Eh, y lamentablemente, aún dependemos de él para eso, para la elevación a juicio de los diez. Hay、okay. que ver si en, en algún momento, no sé, se a p i a d a Y eleva juicio.、Bien. Para eso, es todas las actividades, la, todas las movilizaciones, todas las actividades que estuvieron proponiendo. Eh, eh, Para visibilizar el caso de Sofía, por lo menos en el partido de Pilar, bueno, se、sí、conoce el caso de, de Sofía Fernández y lo sucedido en esta, en esta comisaría.、Eh, en el marco de los, de los, del aniversario de los tres años, ¿tienen pensado una peatina? ¿Me querés contar un poquito sobre cómo surgía esta actividad? ¿Dónde se va a estar llevando adelante? Bueno, lamentablemente, también a lo largo de estos tres años, prácticamente. Eh, sabemos que con el municipio no podemos contar.、Mm. Hemos pedido、eh, la plaza 12 de octubre, pero no nos dieron respuesta、eh, para llevar así un festival. Pero lamentablemente no tuvimos respuesta de, del municipio de Pilar. Así que、eh, haremos una pegatina. Exigiendo al juez, al t e r c a de Tone, que eleve la causa a juicio. Y empezamos, nos concentramos a las seis de la tarde en la estación Pilar, el día viernes 10. Y recorremos lo que es Pilar Centro, llegar hasta llegar a la, al juzgado, no al juzgado, no, perdón, a la fiscalía, donde están、eh, los bomberos. Y de ahí partimos、eh, al juzgado número 7 de Pilar.、Okay. Que es el mismo juzgado donde t i está n donde e e el Saltone y está la causa de esa h e a Bien.、Eh, bueno, la idea es que la gente pueda、eh, visibilizarnos. ¿Querés contar un poquito la, la peatina? ¿Van a llevar imágenes de s o f i o consignas? La consigna es、eh, Walter, Walter Federico Saetone e l el e v a r e al juicio、eh, y, y nada, que se haga justicia por Sofía, porque la verdad que ya el juez no ha estirado demasiado、mm. todos los plazos que, que, que pudo.、Eh, y nada, queremos que los 10 paguen lo que deban pagar y. Estén en cárcel como.、Bueno. Bien. Bien. Entonces, bueno, ahora con este pedido de elevación a juicio,、eh, ¿nos querés contar un poco cuál es el pedido para estos 10 imputados、eh, en cuanto a, a condenas?、Eh, el tema de la condena todavía no, no se no se ha especificado, o e a、uh -huh. que tienen que ir a juicio.、Eh, el tribunal. Los debe juzgar y condenar.、Eh, sabemos que los tres que enfrentan、eh, el cargo de homicidio grabado por odio y la identidad tienen una pena máxima,、uh -huh. que esperemos que esa pena máxima se cumplan. Puede ser p e r p e t u o puede ser que no. Y los otros siete tienen、eh, carátula、eh, por encubrimiento. Y por ser miembros de una pena mínima,、mm. pero la llevaremos a lo máximo. Bien, o sea, es, pediremos es... Lo, lo que se deba pedir y, y y que realmente se haga justicia, ¿no? No, no, no queremos un año,、eh, no sé, privado de libertad y, y después vuelvan a hacer lo, que, lo mismo que hicieron. Bien. Bien, ahí o、está. sea, Markeras h a e s Perfecto. Bueno, Mantenemos、no, no、impunidad directamente. Sin duda, sin duda.、Eh, bueno, Mabel, desde acá vamos a contar la actividad hasta el próximo eh, viernes, eh, justamente difundiendo esta pegatina y pidiendo también, exigiendo la elevación a juicio.、Eh, hasta que, bueno, se haga justicia por, por Sofía y Mabel. Te agradezco un montón que siempre nos atiendas el teléfono. Ahora s ustedes por seguir visibilizando la causa. Y Los esperábamos el viernes, el día de viernes. Lo está haciendo Pilar a las 18 horas. Y, y bueno, exigir al juez que, que eleve la causa a juicio ya no hay, no puede n c u b r i r más de lo que ha y encubierto. Bien.、Eh, Mabel, te mando un abrazo grande, grande. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar.